15 minutos pasados de las 3 de la tarde, seguimos acá en Nacional Rock con Laura Pulenta. Escuchamos recién a Los Chicles con Azúcar y Sal, tema que podés encontrar en Laura Pulenta al Rescate, el disco que armamos hace un tiempito, con todas bandas que nos marcaron, que redescubrimos que no olvidamos ¿eh? y que fueron muy importantes en, los, en el underground de los 90 y los 2000, ¿no? Y que reunimos en un disco con tapa de Gustavo Sala, encontrable en nuestro blog de cosas pulentes. Exactamente. El el tema que suena una marcian, el de los chicles, banda legendaria de Tucumán. También se puede escuchar online sí. en Cosas Sí. Si no tienen ganas de bajarlo y quieren simplemente ir y decir vamos a picotear un poco, pim, pim. pero recomendamos su descarga. Sí, exactamente. Ahora estamos en comunicación con Nenú Muñoz. Alma Mater, de otro gran disco que se puede encontrar en el Bandcamp, sí. que se llama Todos le debemos algo, todos le debemos algo, a los Rolling Stones, ¿no? Es, es, a ellos se, se refieren, ¿no? O el homenaje platense con bandas de la plata de Cuño Stone, Cuño Rockero, hay varias, ¿eh? de muchos años, de mucha trayectoria, que eh, se reunieron bajo la, la guía y, y la insistencia de Nenu Muñoz, que él es, eh, tiene su propia banda, ¿no? Vamos de vuelta, ¿eh? y que de a poquito armó este disco y que hoy justamente lo están presentando. Para hablar de esto y del disco y de otras cosas más, es que estamos en comunicación con Nenu. ¿Cómo estás, Nenu? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Todo tranquilo. Acá, que la noche. muy bien. Acá Juan Manuel Estrasburger te saluda, lo mismo que Nicole Antos. Y lo primero que te queremos preguntar es, eh, eh, a ver, ¿cuál? hay muchos homenajes a los, a los Rolling, ¿no? Eh, hay muchos discos tributos. ¿Cuál te parece que es el, lo distintivo de, de este Todos le debemos algo? Lo distintivo, no sé explicarte con exactitud, uh -huh. sí. lo que sé que lo que estuve husmeando por ahí que no hay ninguna ciudad en el mundo, uh -huh. es el primer tributo que se hace todos bandas de una ciudad. Bueno, ahí tenés. Eh, tributos hay por todos lados, pero claro. compilados, pero nunca hay una ciudad entera con bandas solo de la ciudad que se hayan puesto en un proyecto así de esta envergadura para, para hacer eh, un homenaje a los que y un tributo es un homenaje... Claro. Son versiones libres, sí. algunas son, eh, parecería que son como un cover, hay un poco de todo. Eso sí. es lo distintivo. Sí. No y es si poca lo es cosa. Distintivo eh. también, eh, te quiero decir que sí. es, eh, haber entrado todos al mismo estudio uh -huh, y haberlo hecho de, de otra forma, de no viste de hacer un rejunte de tema. Sí, sí, Sino sí. haber encarado un disco como si fuese una banda de rock, pero sí. con 12 bandas de rock, más, más de Miguel Botafogo, que uh -huh. fue la, la frutilla que. De, de, Del disco del disco, sí. Bueno, eso que, las dos cosas que vos nombraste son claramente un gran distintivo de este disco Yo había leído la nota donde contabas esto de que todas las bandas habían pasado por el mismo estudio Eso le da una, una, una uniformidad de sonido al claro. disco Y también el hecho que sean todas bandas de La Plata que se conocen entre sí Y que han curtido el mismo ambiente particular rockero que hay en La Plata Y que a veces no se llama la debida atención Hay un espíritu Stone en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Eh, de gente que tiene influencia de ellos, de muchos aspectos, y que está muy fuerte en La Plata. ¿Vos coincidís con eso? Sí, acá, no sé, nosotros, viste, eh, nos consideramos un montón de bandas, somos hiper fanáticas, por más que hagamos otra onda. Sí, eh, claro. Mi banda, en especial somos la banda de rock and roll básicamente claro. eh, de, de, de Papo Chávez los Stones, les Zeppelin El sí pero los, los Stones están siempre ahí. Claro. Eh, también acá en este en este disco buscamos algunas bandas eh, que fueron llegando, que no La Noche de Ayu un par que tienen su banda más como decir de yo jam, otras sí. son más cancioneras, pero sí, acá en La Plata es una ciudad de Stone por excelencia, ¿viste sí. yo? Conozco Argentina de punta a punta y no hay como acá. Acá hay millones y hay gente que... que, que... Yo tengo amigos que desde hace 20, 25 años que son rolingas a morir, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, nos juntamos un poco de eso y un poco de lo otro y ahí salió lo que salió. Nenu, eh, vos recién mencionabas como una de las características... Eh, más interesante es esto de que se grabó todo en el mismo estudio eh, y con un tratamiento parejo, digamos, todo el disco ¿Cómo fue el tema de la selección de canciones? ¿Estuvo pensada de antes? ¿Lo dejaron a libertad de cada banda? Pues me llamó bastante la atención que si bien aparecen algunos de los clásicos como Gimme Shelter o Honky Tonk Woman o Let's the Night Together, también hay muchos temas raros de la discografía de los Stones. Sí. ¿sí? No es común, eh, hace mucho yo no escuchaba ni siquiera la versión original de Star Star o aparecen no. temas más tardías como Lobby Strong o Anybody See My Baby, que en general eh, cuando uno piensa en los Stones piensa en otra época es o en verdad, otras cosas. Es verdad eso. ¿Cómo se, cómo se llegó a eso? Mirá, yo la, lo que más amo en la vida es eh, el rock and roll. Sí. Tocar rock and roll, el rock and roll movido, digamos. ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, la parte de rock and roll, el disco como Steel Wheel, el lado A, tatuado, eso es lo que siempre a mí más me movió de los Stones. Sí. Cuando yo fui invitando bandas y algunas se invitaron sola y después tuvimos que recortar un poco porque el, el proyecto original, te cuento así cortito, iba a ser algo mucho más eh, humilde, iba a ser que cada banda se traiga un tema. Para, para, para hacer un disco, pero después eh, la cosa se, se fue sobrevalorando y empezaron algunas bandas que las llamaba. Eh, me decían, no sé, ¿querés to tocarte? te copas en hacer un tema? Y alguno antes de decirme sí, me decía, el saltarín de Jack Flash, ¿viste? Sí. <risa> eh, lo veía otro, y me decía, eh, uh, estar, estar. Entonces, eh se me fue armando el disco sin eh, tener una estética. Sí, sí. Entonces después ya yo le empecé un par de bandas que, que, que, que las convoqué para tocar, que le digo, viste, no, no me vengan con 10 con baladitas, ¿viste? vamos a hacer un disco de rock and roll. Y después se fue dando de que la lección yo le dije a todos, hagan la versión en castellano, en inglés, en chino, en sí. japonés, pero vamos a hacer un disco de rock and roll. Sí, y sí. tratamos de hacer justamente eso, de juntar... Si vos escuchás el disco, que es un disco especial para escuchar viajando en un auto, eh, cada tres eh, rock and rolles, digamos, hay una balada. Sí. Pero la verdad que lo que más me sorprendió fue las bandas, los temas que tenía en la cabeza, porque sí. cualquiera se, te vas a pensar que va a meter satisfacción a cosas más comunes. Sí. Y eso también lo enriqueció. Eh, Cuando vos escuchás la, la versión de Jiménez Shelter, viste, es una obra de arte. Sí. Y así me pasa cada día que lo escucho con distintos temas. hay día que me gusta más uno se fue dando naturalmente y me sorprendí porque hay temas de los 60, de los 70, de los 80, de los sí. 90. Y sí. eh, no sé, fue increíble porque se engancharon todos. Yo lo único que exponía, porque acá hubo mucha comunicación, tardamos seis meses en hacerlo, Eh, me preguntaban qué temas estaban viste sí. entonces bueno se fueron armando se fue armando así el disco solo y después bueno tratamos de un, una identidad digamos de, para ver cómo los íbamos a acomodar todo sí. pero fue más o menos así tracción a sangre suerte no sé cómo sí. decirte eh, lo lograron eh, esto fue grabado y mezclado por Gustavo Pronsky en Gus 80 Studios ¿eh? sí. con producción artística tuya no vamos a nombrar a las bandas que están La Ñata, Los Blue Jeans, amigos de la casa que nos gustan mucho, Tu Banda Vamos de Vuelta, Pablo Amarillo, El Kid Calavera, Ander Rebel Changos, La Pelada, La Noche de Garufa, La Valvular, que la conozco, la he visto en vivo, Banda Stone, muy buena allá de La Plata. Bueno, todas son de La Plata. Espías, Narvales, Andrés Dircía, Gol, y, como decís vos, la frutilla del postre, Botafogo, Don Vilanova, con una muy buena versión de Yogura Mauve. Creo que lo que vos eh, destacás es que cada banda... Eh, le dio su vuelta genuina, o sea, del de, de, tema que ellos tenían ganas de, de hacer. Y es verdad, hay de, de todo tipo. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, la vuelta que le dio a los Blue Jeans a hacer un tema con su versión en castellano, ¿no? Pero bueno, en general todos los temas tienen su, su vuelta personal. Y creo que sí, esto sí, le sí. agrega un plus, ¿no? A, a, a este amor que... Todo, me gusta otra cosa que destacábamos acá, ¿no? El título. Todos les debemos algo. Esto, ¿Qué significa esto? Que no solamente los que gustan de los Stones le deben algo, sino todos, inclusive los que dicen que no les gusta, porque ellos también le deben algo, ¿no, a los Stones? Lógico. Eh, vos coincidís con esta idea. Sí, una. Eso está... Eh, que Quien quiera aceptarlo, que no, por algo llegaron primero, ¿viste? Claro. Los Stones y los Beatles eh, siempre marcaron, digamos que le dieron la, la, la cachetada a, a la época de ellos, sí. ¿me entendés? Cuando... Eh, salieron los Stone y los Beatles eh, en Inglaterra lo que mandaba era el jazz, los clubes de jazz sí. eh, no les fue fácil romper el esquema ¿me y empezar a hacer solos de guitarra y más hacer eh, después sus canciones ellos empezaban a hacer eh, rhythm and blues y eh, blues sí. eh, de, de, de, de, de tipos que vivían en Estados Unidos que estaban re olvidados de, de pintores de, De, ...de hablar de Moody Water, de Bibi King... ...un montón de gente que, que no vivía eso... ...pero ellos es lo que tiene la música... ...que viaja y en Inglaterra hicieron su lectura... ...y es la lectura que hacemos acá en Argentina... Sí. ...ellos por algo no tocaron 12 veces acá... ...se encontraron con algo que nunca soñaron... ...y nunca van a tener la magnitud... ...hay pibes que yo de que tengo 16 años... ...que soy rolinga de toda la vida... Y lo digo así porque <ríe> quien me conoce. Con orgullo. Eh, es una actitud. Ellos tienen militancia por el rock and roll. Y aparte fueron evolucionando. Hablar sí, sí, de sí. los estones hablar de funky, de soul, de sí. Rayman Blue, de rock and roll, de reggae. Sí. Eh, es eso en todo. Hasta la de música disco. No acepta, música disco también. No, Pero en realidad todo el mundo sí. le debe algo de esa evolución que después vino. Porque sí. a veces voy a escuchar gente que hace música electrónica. Yo tengo, amigos Y un día va a la casa y tiene 10 discos de Los Stones 5 de Los Vítimos y ¿eh? sí, sí, sí. el 9. Water. Porque... Sí, sí, claro. Sí. Está muy bien. Venimos Esto, de ahí, todos. Todos venimos de ahí. Por eso todos le debemos algo. Disco que se va a presentar hoy, sábado primero de agosto, a las 23 horas, en el Calpón de las Artes esto es 71 entre 13 y 14 fiesta homenaje platencia de Rolling Stones presentación del disco todos le debemos algo la entrada más el disco a, a, a, más el disco es a 75 pesos las ¿eh? y... eran las anticipadas sí. están hasta hoy a la tarde en un lugar que se llama Jason acá en City 44 en Plaza Italia sí. después en la puerta calculo que, que, que por ahí pueden salir un poco más cara sí. esto se hizo me aclaro Aprovecho para contaros, hizo sin fines de lucro, uh -huh. el disco se puede escuchar de cualquier lado del mundo, está en, en eh, homenaje a los stone, .com. Sí. eh Hay una bajada ahora que la pusimos mil dólares para, para, uh -huh. para, no, para... no la bajó nadie, ¿me entendés? Fue para presentar el disco, sí. en su momento se va a bajar gratis, sí. salió una edición limitada acá en La Plata de, de, de, de mil discos en el formato físico. Uh -huh. eh, Y fue un conjunto de cosas. El disco, primeramente, lo íbamos iba a, a grabar en tres días, lo hicimos en seis meses. Sí. Después, fuimos. Eh, hay un estudio que se llama Picante, que está en CTV, que es muy, muy grande. que Ahí ponen los guasones, hicieron el último disco Locales sí. Calientes, que lo produjo Jimmy Rip, eh, de, el violero de Mick Jagger. Sí, sí. Bueno, ahí fuimos a masterizar. Eh, también se fue sumando gente de todos lados sí. gente de la foto gente y hoy va a ser eh, una fiesta temática las bandas van a tocar tres temas el tema del disco y, sí. y dos temas más sí. eh, van, van a mostrar lo... es una muestra de rock lo, lo, lo, lo planteamos como, como, como un show como una obra teatral más que sí. nada Va a haber video entre banda y banda, nunca se va a cortar la música. Sí, va a ser puntual el eh, video me dijiste. de los lógicamente, pantalla sí. gigante. Sí. Y ahí va a terminar, ¿viste? Fue un proyecto de, de que salió un disco, después salió la parte física. Eh, todo hecho acá en La Plata, viste, con la marca nuestra, sí. y bueno ahora se va a presentar en El Galpón, que es un lugar que entran 800 personas, más o menos, sí. y esperemos que salga todo bien. Acá en La Plata sí. se armó un revuelo <risa> sí. bárbaro. Sí. Eh, el disco antes de sacar acá en La Plata, eh, dos meses antes ya lo habían presentado en, en, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en Comodo Rivadavia, eh, en unos programas que llaman con mm. listón patagónico, que se escucha todo en el sur y de sí. todo el mundo, son unos locos que que viajan a Inglaterra, se sacan una foto en la sí. tumba de Brian John, sí, otro sí. año se van a, no sé, a Chicago, donde grabaron un día los Stones, otro sí. día van a Inglaterra y se, son un par de locos que se sacan fotos donde se conocieron Javier sí. Rich en el tren. Sí. Hubo un montón de sorpresas recopadas, sí, sí. que yo, la otra vez me llamó un loco que estaba en el pero el programa salía en vivo, sí. En Dolores, en Trasla Sierra, en Córdoba, ahí por Nono. La verdad que se fue haciendo eh, como una mano, como un pulpo que se fue extendiendo. Bueno, por algo hoy me llamaron ustedes, que yo también agradezco. Uh -huh. Y la movida la hicimos entre todos. Así que yo soy nada más que el eh, que di el puntapié inicial. Esto no es mío. El logro es de todas las bandas. Hay bandas que tienen 23 años, 22 años. 15 años, hay bandas que tienen 3 años, y fue juntarnos todo y después tirar todo para el mismo lado y lo que quedó es que el mensaje más lindo de la música es que, que la unión también hace la fuerza, ¿viste? Sí. Esto es una demostración. Bueno, esto sí. es a hoy a las 23 horas en el Galpón de las Artes. Te agradecemos mucho, Nenu Muñoz, eh, la comunicación. Eh, te felicitamos por esto, por el disco y, y por el show que va a haber hoy, que va a tener a Chavo Romero, Palo Amarillo, La Ñata, Noche Garufa, El Kid... Vamos de vuelta a Narvales, los Blue Jeans, Espías, Gold Rock, La Valvular y La Pelada, la pelada entre otros. Te despedimos entonces con un tema del disco, si te parece bien. ¿eh? Sí, sí. Vamos Gracias. A... Están invitados si quieren venir. Ahí me mandás un mensajito, sí. te anoto ahí en la lista si tienen ganas. Dale. Eh, pasa el 338 por la puerta. Es un lugar en nuestro San Telmo, <ríe> nuestro humilde San Telmo, el, el barrio Meridiano Quinto, ahí donde uh -huh. está. Es un lugar muy tranquilo. De, lleno de pub, sí. así que bueno, los invito a ustedes, te Bien. agradezco la difusión y bueno, el respeto y todo, de, de acá hay un abrazo grande todo, de parte mía y de todas las bandas de La Plata. Gracias Nenu vamos a escuchar entonces a los Blue Jeans con Destrozado, te